Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine a través de Oi de Radio, a través de Oi de Radio 4G, 95.0 y también a través de internet. A través de Oi de Radio Nacional nos puedes escuchar en cualquier punto del mundo donde te encuentres, ¿eh? Estamos ya miércoles, hoy es 6 de mayo de 2015. Iniciamos nuestra andadura dentro de este Magazine. Ya sabes que debes de tener muy en cuenta pues el tiempo de cara a este fin de semana. Sabremos cómo está, pero también vamos a saber cómo está este día y si la suerte ha mm, tocado a tu puerta, ¿eh? te ha alcanzado con... El euroboleto de la OID. Veremos qué es lo que nos cuentan nuestras compañeras a continuación. También veremos más cosas porque tendremos muy en cuenta esas ofertas de empleo gracias a ese área de empleo y PETA, como acostumbramos en esa primera hora. Y también la música estará muy presente en nuestras vidas gracias a esas canciones que irrumpen. En las listas musicales y que nosotros tenemos muy muy en cuenta también a la hora de pincharte, de ponerte esa canción y hablarte un poquito de esa banda, de esa artista tan interesante. Inmediatamente estamos saludando a Marina Muñoz, a Diana González en estas ondas y hoy con nosotros también dentro... ...de ese espacio de radio... ...vamos a tener eh, tiempo de hablar con eh, nuestros eh, políticos... ...con eh, Jaime Ramos, el actual alcalde de Talavera... ...de la Reina y candidato, por supuesto... Eh, ...por eh, parte del Partido Popular... ...hablaremos con él... ...vamos a tener eh, también todo el deporte... ...con Juanma Sepúlveda dentro de un instante... ...a eso de las eh, 12, es decir... De 12 a 1, todo el deporte nacional y deporte local en estas ondas. Pero ahora vamos a quedarnos con un poquito de música. ¿Conoces a esta gente llamada De Vicio? Pues se suenan muy, muy bien, como bien dice su nombre, De Vicio. Enamórate con ellos. Enamórate con ellos. Qué era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo de aquí tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y es más bonito saber que nunca me has fallado Harse exasperes decir que te olvidé que lo nuestro nunca existió y que te fallé todo por malito error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamorate te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Bajará la tierra y toca con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor Era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos pasen decir Siento que hoy quiero más non normal por primer an de dolor vertical se secu arriba al tiempo cuando tú no estás Enamorate que teo trabajo Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube de color del cielo Enamorarte, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos En agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo oh, Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo no. Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que lo no ves que se meta en tu interior Pase lo que pase Siempre seré yo Quien te va a querer Enamórate De otra vez Quiero recordarte Qué bonito es verlo Todo en una nube del color Enamórate, del cielo Enamórate De otra los que conforman este grupo musical español, ya sabes, ¿eh? Luis Gonzalo, Nacho Gotor, Alberto Misis, Martín Ceballos y Andrés Ceballos, de vicio están enamorándonos a través de estas ondas del 95.0 y también a través de Internet. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Marina Muñoz, porque ya está en estos micrófonos. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues muy bien. Acostumbrados a que nos cuentes cómo está el tiempo, también cómo está la suerte, pero hoy vamos a ir Hoy con... vamos a dejar eso en un segundo plano. porque Pues porque tenemos, aquí tengo a, a mi izquierda, al alcalde de Talavera, Jaime Ramos. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal? Tiene una agenda muy apretada, así que vamos a intentar quitarle el menor tiempo posible. Y lo primero de todo, agradecer su presencia aquí en nuestros estudios, en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados. Nos están escuchando en Talavera, pero también a través de OIT Radio Nacional, bueno, pues por Internet en todo el mundo. No, eh, agradecerme a mí nada, os agradezco yo a vosotros el que me prestéis estos micrófonos pues para poder explicarle a la gente las cosas que hacemos, lo que queremos hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que si esto tuviéramos que pagar estos minutos de radio no tendríamos dinero y por lo tanto yo creo que es eh, agradecerlo a vosotros y desde luego encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy, eh, aunque Jaime Ramos es el alcalde eh, de Talavera de la Reina, hoy viene como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Talavera para las próximas elecciones. ¿Juega con una ventaja? ¿Ya ha sido alcalde? ¿O bueno, es una eso, desventaja? No, eh, eso tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero yo creo tampoco es muy importante ni es relevante. Es decir, eh, lógicamente el gobierno tiene un desgaste que al final hay... ...cosas que no puedes hacer, cosas que no haces bien... Eh, ...cosas que no has sabido explicar bien... ...y eso va a tener un desgaste... ...y por otra parte pues también yo creo que para la ciudad... ...es bueno que alguien con experiencia pues siga liderando... ...el proyecto de la ciudad ¿no? Pero en definitiva yo creo que esto no es eh, muy relevante... ...yo lo que lo que sí tengo muy claro... Eh, ...como todos sabéis yo asumí la alcaldía... Eh, ...por una circunstancia uh -huh. desgraciada... ...por el fallecimiento de mi anterior alcalde... ...mi buen amigo Gonzalo Lago... No estaba en mis planes, lógicamente, de ser alcalde de Talavera, pero cuando uno asume una responsabilidad tiene que hacerlo dando todo al 100%. Y es exactamente lo que he hecho desde el minuto uno que asumí la alcaldía y lo que seguiré haciendo mientras los ciudadanos quieran que yo siga siendo el alcalde. Dejarme la piel por Talavera de la Reina. ¿Por qué? Porque soy un apasionado por Talavera y porque, en definitiva, yo quiero lo que quieren las demás personas de Talavera. Queremos una Talavera mejor, una Talavera con más universidad, una Talavera con más empleo, con más implicación de otras instituciones, una Talavera con más oportunidades para Talavera y para los talaveranos. Y eso, lógicamente, eh, uno puede seguir trabajando todo lo que pueda hacer durante su tiempo, pero eh, en definitiva la última palabra la tienen los ciudadanos. Aún no estamos en campaña electoral y por lo tanto no voy a caer y no voy a cometer el error de pedirles el voto, pero eh, dentro de dos días ya sí se podrá hacer y muy Ajá. gustosamente lo haré. Lo que sí nos puede adelantar es un poco cómo va a ser ese programa electoral. Mire, el programa electoral es es muy parecido a lo que quiere la ciudad en este tiempo me ha dado eh, precisamente eh, la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las preocupaciones de talavera de los talaveranos cuáles son las soluciones para esos problemas y en definitiva qué eh, ¿Qué hay que hacer para que Talavera tenga un futuro mejor? Mire, nosotros tenemos el gran problema, le pregunte usted a quien le pregunte, y no hace falta tampoco preguntar mucho, son dos cuestiones. El empleo y la situación económica, o la situación económica y el empleo. Que, por otra parte, yo casi diría que es una misma cosa, ¿no? Uh -huh. Porque los demás problemas de los ciudadanos en Talavera están a muy a mucha distancia ya sobre este. Es decir, la, la distancia en preocupación, en términos de preocupación, ¿no? ...y el empleo no tiene una solución única... ...aquí nos hemos pasado un montón de años... ...yo esto lo explico muy gráficamente... ...y creo que se entiende bien... ...Talavera ha vivido durante muchos años... ...de cambiarnos el dinero unos a otros... ...primero cuando las famosas ferias eran... Eh, ...pues las ferias que movían... ...toda la zona centro... ...posteriormente tirando de una comarca... ...que dependía mucho económicamente de Talavera... ...cosa que desgraciadamente... ...ya no es así... ...porque ya cualquier eh, municipio... ...limítrofe a Talavera... ...pues empieza a tener muchas de las cosas... ...que hay en Talavera... ...y porque además... Más esto de la globalización, pues también a las comunicaciones le, le afecta, ¿no? Y ya, pues eh, tan, tanto se tarda en venir de Navarmosa a Talavera de la Reina, como en irse a, a municipios de Madrid que plantean grandes centros comerciales Ajá. y demás, ¿no? Bueno, pues cuando eso ya deja de ser así, Talavera, en vez de eh, eh, los dirigentes de Talavera, y, y yo, de verdad agua pasada no me mueve molino y yo no voy a hacer críticas pero pero creo que es bueno saber eh, la historia y qué es lo que ha pasado no y lo cierto es que nadie se preocupó nunca de dejar talavera preparada para cuando estas cosas pudieran fallar porque enseguida que falló el tema de la comarca empezó a funcionar eh, bueno pues 15 16 personas que diariamente se iban a la construcción a madrid y que venían con unos sueldos muy importantes que hacían eh, eh, que el dinero volviera a correr en talavera entonces aquí era bueno pues todos los días veíamos unos coches fabulosos se compraban pisos y mirar el precio, etcétera etcétera etcétera cuando esa burbuja explotó talavera que nadie se había preocupado porque tuviera industria que nadie se había preocupado porque hubiera estado mejor preparada para ese momento pues talavera se quedó muy colgada de la brocha muy colgada de la brocha Ajá. y esa situación nos llevó a que en 2000 en 2007, en mayo de 2007, que hubo elecciones, sí. había menos de 6.500 parados. Cuando acabó esa legislatura, cuando acabó la última legislatura de José Francisco Rivas... Había más de 12.500 parados Y lo peor es que había una tendencia muy difícil de parar Que afortunadamente hace un año ya hemos conseguido revertir Y bueno, ahora mismo estamos ya dejando de perder empleo Aunque tenemos unas cifras de, de paro absolutamente eh, insostenibles Y desde luego de las que yo no estoy nada satisfecho Y es la principal obsesión Y es por lo que estoy luchando Y voy a seguir luchando Si los ciudadanos nos vuelven a otorgar su confianza y Que precisamente esto es, es lo que más les pesa Ahora, eh, como una lacra un poco en las próximas elecciones, por el eslogan de las pasadas, ¿no? El, ese famoso, si quieres empleo, vota PP, es algo que se les ha estado echando en cara a lo largo de toda la legislatura, pues porque a lo mejor Hombre, creían echa... que iba a ser más fácil de lo que ha sido, no sé, no, qué dificultades echa... han tenido para no poder cumplir sí, sí, con este objetivo. Contar. Cuando quienes echan eso en cara son los que pasaron de menos de 100.500 parados a más de 12.500 parados y dejaron Talavera sin haber traído una sola industria, sin haber dejado nada, dejándose escapar temas, eh, eh, la poca industria que teníamos en la confección, etcétera, etcétera, etcétera, y solamente hicieron política de escaparate y solamente hicieron gastar y tirar dinero, y tirar dinero a puertas que si se hubiera empleado bien podríamos haber eh, modificado esa tendencia muchísimo antes. Cuando dejaron esas la situación, la situación era una situación que darle la vuelta ha costado Dios ayuda y más con un ayuntamiento que nos dejaron también arruinado. Pero bueno, afortunadamente eso se ha conseguido dar la vuelta. Mire, yo de todas maneras creo que eh, la materia de empleo en términos de réditos electorales, mientras haya un solo parado en Talavera, yo creo que es un tema eh, ciertamente complicado. Ajá. Bueno, yo como alcalde lo que sí he intentado hacer es eh, mejorar esta situación, creo que lo estamos consiguiendo y además yo creo en el futuro de Talavera de la reina es decir hay mucha gente muy pesimista pero talavera empieza a moverse en talavera empieza a ver ya otra otra otro input que la gente puede puede percibir y en ese sentido yo creo que es por donde tenemos que seguir en esta línea de empleo eh, la organización impulsora de discapacitados pese a ser una de las empresas más numerosas en cuanto a, a empleo a empleados en Talavera de la Reina, eh, sigue teniendo un montón de obstáculos porque la Administración no quiere terminar de darle el reconocimiento que necesita. ¿En qué manera el Ayuntamiento de Talavera puede colaborar con nosotros para darle la vuelta a esta situación y que de una vez por todas se nos reconozca administrativamente? Mire, yo en, en esto soy muy claro y además saben que lo he sido siempre. Y yo eh, siempre a las administraciones... ...que tenían algo que ver en esta historia... ...les he dicho lo mismo... Y, y, ...y se lo he dicho a ustedes y lo vuelvo a repetir... ...y lo digo ahora que soy alcalde... ...y lo digo ahora que soy candidato... ...yo lo que le he dicho a, a las administraciones es... ...no podemos seguir mareando la perdiz... Ajá. ...si esta organización... ...no cumple la ley, es ilegal... ...no sé qué? cerradla... ...si esta organización cumple la ley, legalizadla... ...pero no nos tengáis... ...a los que tenemos que convivir porque además es una empresa que da trabajo a muchas personas en Talavera. Yo no voy pidiendo licencias de apertura, no voy pidiendo los TC2 y no voy pidiendo los papeles a las empresas. A lo que me interesa es que las empresas funcionen y las administraciones encargadas de esto lo que tienen que hacer de una vez es dejar de marear la perdiz. Y yo eso lo he dicho y lo mantengo. Si esta organización no puede legalizarse, a hacer lo que se tenga que hacer... ...y si puede legalizarse... ...legalícese... ...pero yo no... ...usted sabe que yo cada vez que vengo aquí... ...tengo unas críticas tremendas luego... ...bueno, yo lo siento mucho... ...pero yo no soy el responsable... ...de legalizar o no legalizar... ...una eh, empresa... ...que por cierto además... Eh, eh, ...mire, yo voy a contar una anécdota... ...y sé que con esto no me voy a granjear muchos amigos... ...pero que yo sepa... ...esto... ...el edificio donde estamos hoy... Uh -huh. ...que se hizo como sede de la asociación y no como otra cosa diferente... ...y pasó por tener eh, su licencia en una junta de gobierno de un ayuntamiento de Talavera de la Reina... ...se hizo preci precisamente siendo eh, concejala quien luego ha sido muchos años la delegada de la organización que más pegas les pone a ustedes y que más pone el grito en el cielo. Correcto. Bueno, esto yo me parece una cosa bastante curiosa, por cierto, ahora ha dejado de ser eh, delegada sí. de esto, ¿no? Pero yo insisto, mire, nosotros, de verdad, eh, los ayuntamientos, Cuando ya las cosas, eh, de alguna manera, traspasan el marco de nuestras competencias, y ya no estamos en, en materias competenciales, lo que nos tienen que dar el resto de las administraciones es eh, las cosas hechas. Y lo que no se puede estar es, durante un montón de años, no haciendo nada y bueno luego, eh, eh, exigiéndonos a los demás que lo hagamos. Lo que pasa es que desde las empresas, organizaciones o instituciones que se encuentran en un municipio lo que se espera es que desde el ayuntamiento se fuerce un poco esa situación, ¿no? Para sí, no lo para dure. reconocer, para que, o sea, que nos echen una mano para decir, venga, a ver, hacer algo ya, pues lo que usted decía, ¿no? Sí, sí, pero o eso lo lo otro, eso pero, saben ya. ustedes que yo lo he hecho. Ya, eh? ya, sí, yo sí, yo sí. lo he hecho con la la he llamado, con aquí, la administración regional y con la administración central del Estado, que mm. en definitiva es quien tiene que tomar cartas en el asunto eh... Hombre, yo tampoco, igual que le digo que yo no les voy a pedir a ustedes los TC2, tampoco eh, me voy Está, a meter... Están publicados eh, no, no, en pero el Facebook, que, además. Pero, ¿qué eh? quiero decir? Que yo tampoco les voy a decir si están ganando sentencias no están ganando sentencias. Ustedes me dicen que ganan sí, que ganan las sentencias, efectivamente. Pero no es competencia del alcalde y no es mi misión. Yo lo que quiero es que, efectivamente, si ustedes tienen un proyecto y ese proyecto es legalizable, que se lo legalicen de una vez. Y, si no, que dejen de marear la perdiz porque claro. no vamos a ninguna parte. Claro. Eso es lo que deseamos todos, claro. Jaime. Eh, respecto a las… Eh, volvemos a, a entrar en, en, en lo que son las próximas elecciones. Este programa contemplará, después de haber estado cuatro años en el gobierno, habrán visto las, eh, va, eh, las deficiencias que haya en cuanto a accesibilidad, movilidad… ¿hay algún punto que contemple la discapacidad? Hay muchos puntos y ya se están haciendo cosas, seguiremos haciendo cosas, pero además yo les voy a dar una alegría porque en nuestra lista... ¿Y en primicia o lista, no? no? No, es primicia Vaya. porque ya es conocido, pero en nuestra lista viene una persona que nos va a hacer ver la ciudad con unos ojos que los que, digamos, no tenemos esas capacidades diferentes, pues muchas veces no vemos. En nuestra lista viene, en nuestra candidatura, eh, viene una persona... ...que forzosamente se tiene que mover en silla de ruedas... Uh -huh. ...que... ...a la que yo conocí, el otro día lo decía en la presentación de la candidatura... ...a la que yo conocí entonces, hace muchos años ya... ...cuando era una niña, pues era una niña que yo conocí... ...corriendo por la calle y corriendo normalmente... ...y a la que la vida pues le ha ido quitando movilidad... Eh, ...con una enfermedad degenerativa y que ahora pues... Eh, ...bueno pues forzosamente se mueve en silla de ruedas... ...y ella nos está haciendo ver cosas que los demás no veíamos... ...y eso nos va a ayudar no solamente ya a lo que veamos los políticos, a lo que vean los técnicos, a lo que vean los arquitectos y no sé qué, sino precisamente a lo que tienen que sufrir diariamente personas pues, que tienen que moverse de una manera diferente a la que nos movemos los demás. ¿no? Sí, estamos hablando que... de la presidenta de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares, ¿verdad? Sí, de... De Marta Riero. Eh, Marta sí. Riero fue una persona, vamos, eh, fue la presidenta. Lógicamente, Marta ha puesto a disposición su cargo para no politizar, porque además yo creo eso está bien, no politizar ese tipo de de cuestiones y Marta nos va a echar y nos está echando una buena mano. Una persona que siempre también cuando la hemos llamado ha querido atendernos y siempre ha estado dispuesta a atendernos. Desde las asociaciones de discapacitados se eh, solicitaba que los grupos políticos incorporasen en sus filas personas con discapacidad, porque precisamente pues por lo que usted decía, ¿no? que siempre ayudan a ver cosas que las personas que no tienen eh, capacidades diferentes, pues a lo mejor pasan desapercibidas. Es importante que estén participando de la política las personas con cualquier tipo de diversidad funcional. En este caso, les felicitamos por, sí, pero, por esta nueva incorporación. Sí, pero también quiero dejar claro una cosa. Yo no he hecho la lista por cupos. Yo no he buscado el cupo, no. O sea, Marta arriero es una persona... Marta es ingeniero de caminos, es una persona con una vitalidad increíble, con una inteligencia eh, espectacular, con una capacidad de comunicación. Es decir, es una persona que, que está en la lista por ser Marta Arriero y que además dada la casualidad de que eh, de que bueno, tiene esta esta forma de desplazarse por la ciudad que nos va a ayudar a eso, pero Marta no está por hacer ningún cupo, ¿eh? Marta está por su propia valía personal, es una persona merecedora de eso y de mucho más, de Por supuesto, nuevo. sin ninguna sí. duda, sin ninguna No, duda. es que a veces es eh, verdad que somos buscamos estereotipos y buscamos cupos y buscamos Yo soy poco de eso, creo poco con esas cosas. Señor Ramos, vamos a estas elecciones y vamos a citar algunos titulares de la prensa local, dice por ejemplo, el alcalde Jaime Ramos es el favorito para repetir en el puesto, Jaime Ramos es el candidato más conocido y mejor valorado, eh, Ramos se queda lejos de la mayoría absoluta, si llega a ganar el Partido Popular, ¿con quién le gustaría pactar a usted? Mire, yo soy del Atlético de Madrid y yo lo digo siempre. Eh, sí, bueno, hay, hay gente que es de otros equipos, pero la gente del Atlético de Madrid estamos muy contentos y muy orgullosos de ser del Atlético de Madrid. Y, y además somos cholistas y Cholo nos ha enseñado una cosa y es que partido ha partido. Ahora estamos en precampaña. Eh, pasado mañana empezaremos la campaña. Luego serán las elecciones en las que los ciudadanos eh, dirán lo que tengan que decir. Y luego, después, tendremos tiempo suficiente hasta que se constituyan los ayuntamientos para, según el resultado electoral, buscar lo que sea mejor para Talavera. Es decir, con lo que los ciudadanos decidan, lo que salga de las urnas, los políticos, lo que estamos obligados es a eh, conseguir a conseguir la decisión lo mejor para Talavera, si es que es lo que todos queremos. Es que en definitiva una persona eh, que ha nacido en Talavera, como yo, que, que está apasionado por Talavera, que he hecho mi vida en Talavera, etcétera, etcétera, por lo que quiere es lo mejor para Talavera. Entonces, insisto, partido a partido, precampaña, campaña, elecciones y luego ya veremos lo que tengamos que ver. Y quizás antes se me ha olvidado comentarle una cosa, porque me he puesto a hablar de Marte, como me ciega la pasión con ella, porque Ajá. de verdad es un es un encanto Pero eh, quizás eh, lo que le quería comentar al principio es que lo más importante no es solo que venga Marta, sino compromiso en el programa electoral es que vamos a crear una concejalía específica para la discapacidad. Qué bien, qué bien. Que yo creo eso nos va a ayudar a todos a ver la ciudad con otros ojos que muchas veces no somos capaces de ver. Pues espero que cuenten con nuestra opinión. Yo cuento siempre con la opinión de, de todo, por la opinión de todos aquellos que quieran aportarnos cosas buenas para la ciudad, que por cierto es la mayoría de la gente, porque al final, mira, esto de la política se ve como una cosa lejana, pero cuando uno está en la alcaldía, al final estás viendo los problemas cotidianos de, de, de tus vecinos, de tus amigos, de gente que no conocías y te paran por, por la calle para contarte un problema al que tú no habías eh, conseguido eh, pues eh, percatarte de él, ¿no? Y en definitiva, eh, yo creo que Talavera, eh, que está en una situación un poco complicada, pero tiene una cosa estupenda, que es la gente de Talavera, que son las personas que eh, formamos Talavera de la Reina. Y yo estoy convencido que juntos, echándonos una mano unos a otros, vamos a conseguir que nuestra ciudad vuelva a ocupar y ocupe... Eh, eh bueno pues el puesto que se merece en Castilla La Mancha en España y que sea una ciudad con un futuro alentador para eh, pues eh, nosotros ya que tenemos una edad nos importa un poco menos pero para los que tienen una edad más joven es muy importante lo que hagamos ahora todos nosotros Hablaba usted, eh, Jaime Ramos, eh, del paro. El problema que tenemos aquí en Talavera de la Reina es el que más eh, preocupa a todos los talaveranos. Yo quiero incidir un poco más porque, eh, por ejemplo, el candidato de Eugenio Moreno, en estas ondas se eh, decía que tenían un plan eh, de desarrollo como fórmula para acabar con el, el paro. son Sonsoles Arnau, eh, la candidata por eh, Ganemos, apuntaba que el candidato que dijera que va a acabar con el paro así de un plumazo estaba mintiendo porque es imposible. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, yo en este momento casi coincido más con Sonsoles Arnau que con, con el candidato de de UPyD. El paro acabar con el paro de un plumazo es imposible, porque porque lo es. Es verdad que, hombre, los datos de paro eh, yo le puedo decir que en el último año tenemos más de 1000 parados menos, en lo que va de este año son 827 parados menos y la cifra de paro de ayer eran 510 parados menos que el mes pasado, pero seguimos teniendo una fe, una cifra de paro terrible, terrible. Mire, el, el tema del paro va a ir directamente relacionado con los con las oportunidades que sepamos aprovechar en Talavera de la Reina. Oportunidades de eh, nodos logísticos, ejes atlánticos y todas estas cosas que eso la gente no lo entiende, pero que es importantísimo porque al final es poner a nuestra ciudad en las líneas de distribución de todo el mercado, de todo el transporte, eh, eh, casi me atrevería a decir mundial, ¿no? Pero señor Ramos, ¿eso llegará? Porque hemos oído hablar muchas veces de, de todo esto. ¿Eso llegará finalmente o no llegará? eso ¿Es llegará, igual que el AVE? Eso llegará sin duda alguna y el AVE llegará también sin duda alguna. Uh -huh. Muy bien, en definitiva entonces, ¿por qué hay que votar al, al Partido Popular en estas elecciones sin no otro partido? Le recuerdo que no estamos en campaña no electoral el y no se puede pedir el voto, <risa> no no me haga usted caer <risa> en ese error. Pero, ¿por qué le voy a pedir a partir de pasado mañana a los ciudadanos su confianza? Insisto, mire, primero, porque eh, soy una persona absolutamente apasionada por Talavera, porque conozco Talavera, porque he detectado los problemas de Talavera y porque creo que tengo las soluciones para Talavera. Y además de tener las soluciones para Talavera, he demostrado que soy capaz de dejarme la piel para conseguir todas y cada una de las oportunidades para Talavera. Y he demostrado también que no me duele en prendas, Pedirle a una ministra, pedirle a un presidente del gobierno, pedirle a una presidenta de comunidad lo que es bueno para Talavera, sea o no políticamente correcto. Y yo creo que eso eh, va a ayudar mucho, va a ayudar mucho a que, insisto, si los eh, ciudadanos al final depositan la confianza en Jaime Ramos, pues Jaime Ramos creo que no va a defraudar esas expectativas. También los candidatos que han estado aquí en nuestros estudios eh, no hacían mucho caso de las encuestas. En este caso, las encuestas... ...son bastante desfavorables para el Partido Popular... ...con respecto a las elecciones anteriores... no ...hablan de perder seis, incluso siete eh, concejales. Bueno, eh, las encuestas que yo he visto... ...las, las encuestas, eh, digamos, eh, hechas por empresas... ...que hacen encuestas, porque lógicamente... ...todas las que son digitales todos sabemos cómo funcionan... Uh -huh. ...pero, eh, bueno, es eh, la que yo he visto... ...nos sigue diciendo que somos el partido más votado... ...nos sigue diciendo que eh, Jaime Ramos es eh, el candidato mejor valorado y nos siguen diciendo que la mayoría de los talaveranos quieren que Jaime Ramos siga siendo alcalde. Yo eso no creo que sea muy desfavorable para el Partido Popular. Y de todas maneras, yo también le digo, es decir, las encuestas son lo que son y las encuestas, eh, bueno, pues te pueden marcar tendencias, te pueden eh, servir para ver, detectar problemas de los ciudadanos, etcétera, etcétera, pero nosotros en definitiva yo creo que, bueno, eh, tenemos muy claro eh, que vamos a seguir trabajando mucho. ...por el Ayuntamiento y también haremos campaña electoral... ...lógicamente, para intentar revalidar esa confianza... ...que los ciudadanos nos dieron en el año 2011... ...y lo vamos a hacer hasta el final... ...pero depende, lógicamente, de los ciudadanos... ...el ciudadano es en esto el que manda... ...y los demás lo que tenemos que hacer es... ...obedecer lo que nos mandan los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo... ...sabemos que se tiene que ir corriendo a otro sitio... Le agradecemos el haber estado aquí. Una vez más, esperamos que si sale alcalde de Talavera, vuelva a nuestros estudios otra vez como alcalde. Y además nos ofrecemos, aunque estoy hablando en mi nombre y supongo que en nombre de toda la empresa, a colaborar con lo que necesiten en esa nueva concejalía de discapacidad. Muy bien, pues eh, recojo el ofrecimiento y además, por supuesto, confirmo que si soy alcalde volveré aquí cuando ustedes me llamen. Solo faltaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Dejamos a Jaime Ramos, a nuestra compañera Marina Muñoz y nosotros continuamos y lo hacemos dentro de este magazín con más asuntos. Vamos a quedarnos con unos consejos y estamos de vuelta de inmediato para contarte lo que nos ofrece ese área de empleo y PETA, esas ofertas de trabajo. También sabremos cómo está la suerte. Nos hemos quedado ahí. ¿eh? Hoy teníamos que bueno pues arrancar de esta forma con el candidato por parte del Partido Popular, el actual alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos. Así que la actualidad es la que manda ahí ahora unos consejos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 Negocio online. Da potencia a tu negocio con Loft Talavera y myfaceticket.com. Queremos ayudarte a vender más porque amamos Talavera. Pues vamos allá con esas ofertas si ese área de empleo y PETA porque se necesita odontóloga en Talavera de la Reina, se necesita odontóloga con experiencia. Eh, pueden enviar ese currículum a través de la página milanuncios.com, milanuncios.com barra médicos y farmacéuticos. Ahí está. Esa web que recoge esta oferta de empleo. También se necesitan cerrajeros, cerrajeras en Talavera de la Reina, un taller de cerrajería con muchos años de experiencia en el sector y por aumento de volumen de pedidos buscan personas con experiencia demostrable en la instalación, en obras de ventanas, puertas, barandillas, lo que es cerrajería en general. Ahí está infoyobs.net barra talavera de la reina barra cerrajero. Eh, insisto. Infojobs.net barra talavera de la reina barra cerrajero. ¿Se necesita también...? captador de socios eh, para media jornada en Talavera, con estudios mínimos de bachillerato experiencia mínima no requerida estudios mínimos, eh, concretamente buscan personas extrovertidas con capacidad de trabajo en equipo, afán de superación y autonomía, infojobs.net barra Talavera de la Reina barra captador socios ONG, se necesita administrativo contable en Talavera de la Reina empresa de Talavera precisa administrativo contable con FP necesaria experiencia previa en tareas administrativas, gestión de facturas ...y control de tesorería... ...ahí está fedetoformacion.es... ...fedetoformacion.es... ...se necesita... ...asesor comercial en Talavera de la Reina... ...buscar una persona joven y dinámica... ...con carnet de conducir... ...y residente en la zona... ...valoran estudios en el sector... ...experiencia comercial... ...de al menos tres años demostrables... ...y conocimientos de ofimática... ...y del automóvil... ...se valora procedencia del sector... ...aunque no es imprescindible... ...infojobs.net barra talavera de la reina asesor comercial infojobs.net barra talavera de la reina asesor comercial estas ofertas de empleo evidentemente ya sabes que vienen todas eh, desde ese área de empleo y PETA ahí indagan cada día para acercarte cada una de estas ofertas que nosotros citamos Números intermediarios, ¿eh? ellos eh, se dedican a, a buscar, a indagar, a ver dónde están esas ofertas de empleo y las se plasman en este listado que nosotros también, por supuesto, tenemos muy en cuenta y que divulgamos eh, gustosamente en estas ondas. Por lo tanto, páginas importantes eh, cuando no eh, tenemos teléfonos o direcciones de correo electrónico infojobs.net o, en este caso también, fedetoformacion.es, infojobs.net Ahí debes inscribirte en cualquiera de las ofertas que hemos citado y en FEDETO Formación, pues se puedes echar un ojo también a esa oferta que hemos divulgado. Asesor eh, Administrativo Contable para Talavera de la Reina. Vamos eh, con otra que dice así. Aquí sí tenemos eh, teléfonos de contacto, por lo tanto, muy atentos porque debéis anotar el teléfono de Olga si estás interesada en ser camarera en San Pablo de los Montes camarera es lo que se necesita en San Pablo de los Montes, para bar restaurante se ofrece alojamiento, ahí está ese teléfono de contacto, el de Olga el 640 20 46 00, 640 20 46 00 se necesita pinche de cocina en Calalberche el restaurante necesita pinche de cocina en urbanización Calalberche interesados, llamar por teléfono a, para concertar entrevistas Amparo a través del 918 17 99 20 debes marcar ese teléfono por las tardes 918 17 99 20 También en en Calalberche, en ese restaurante se necesita ayudante de camarero concretamente los interesados se pueden contactar con Amparo, llamando por las tardes insisto, a través del 918 17 99 20 918 17 99 20. Ayudante de cocina es lo que buscan en ese restaurante situado en Calalberche. Tanto restaurante eh, o oh, perdón, tanto ayudante de cocina como mmm, pinche de cocina. Se necesita también oficial pintor en Toledo. Oficial pintor para empresa de multiservicios para la zona de Toledo y sus alrededores. Ahí está el teléfono de Carlos. Es el 661 51 77 29 661 55 517729. Se necesita recepcionista de hotel en Seseña. Se requiere personal joven responsable preferentemente de Seseña uh, o alrededores para cubrir puesto de recepción en hotel. Camarero, cama, eh, camarera de cafetería, dentro de los requisitos mínimos, tres años de experiencia, con inglés con inglés hablado y también escrito. Ahí está ese teléfono de contacto, el 918 08 80 80, 918 08 80 80, es el teléfono de contacto. se necesita veterinario eh, veterinaria en Yuncos, el centro veterinario en Yuncos, se eh, precisa veterinario para sustituciones con posibilidad de quedarse en plantilla. Ahí están los eh, teléfonos de contacto, Debes marcar esos eh, números en horario comercial, el de Daniel el 633-46-60-62, 633-46-60-62 o bien el 925, un fijo, 925-53-77-46. Se necesita administrativo mmm, para diseño en 3D en Illesca, se ofrecen vacante en Illesca, eh, jornada de 9 y media a 1 y media, salario convenio, media jornada, experiencia en diseño 3D para realización de diseño de escaparates, manejo de programas como ContaPlus, FactoraPlus, demostrable, eh, facilidad eh, para comunicación telefónica con clientes, eh, funciones y desempeñar recepción de llamadas, planos y diseño en escaparates. Eh, ahí está el teléfono al que puedes eh, llamar en horario comercial, el 900. 925-54-24-34 925-54-24-34 Se necesita también comercial en Toledo, empresa líder en el sector del descanso, busca personal para su tienda situada en Centro Comercial Luz del Tajo en Toledo para cubrir puestos vacantes. El puesto consiste en la venta asesorada de equipos de descanso con seguimiento de presupuestos y control de clientes. El perfil del candidato o candidata debe ser estrictamente comercial con gran capacidad para el cierre de venta. y está una vez más esa página web como es infojobs.net barra. ...toledo barra comercial... ...infojobs.net barra... ...toledo barra comercial... ...vamos con algo de música... ...tras citar esas ofertas de empleo... ...pero antes, también te recordamos... ...que la OID te ofrece... ...un puesto de trabajo, ya sabes... ...la Organización Impulsora de Discapacitados... ...te ofrece un puesto de trabajo... ...para Talavera de la Reina o para cualquier... ...punto de España donde esté situada... ...la organización, donde esté implantada... ...ahí está ese teléfono de contacto... ...infórmate si quieres trabajar... a ...a través del teléfono nacional en 902-113-883, 902-113-883, o bien en esa web como es oid.es, oid.es... ...porque tienen un trabajo para ti, insisto, no solo para Talavera de la Reina, para cualquier parte donde esté situada la organización... Impulsora de discapacitados En cualquier localidad de España Donde esté implantada la organización Puedes eh, trabajar Dicho esto, nos hemos enamorado con eh, De vicio esta mañana Con ese número uno Y ahora vamos con esos eh, pasos de cero Que nos trae nada más y nada menos Que Pablo Alborán y la mía año un cuento de hadas que siempre acaba bien Ent las sábanas frías me pierdas olas pensando en tu piel qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy ves amén no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama si me dejarás Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo. Sin ti me vuelvo veneno, no el sin un beso de esos sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el sin un beso de esos sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plasma perfecto presiento. Tendremos que estar batallando buscando siempre el momento por dar pasos de cero y un camino certero es sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas.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 de eso sin tu aliento en mi cuello sin ti ya me pierdo sin ti me vuelvo veneno no entiendo el despertar sin un beso de eso. Eh, parece ser que Pablo Alborán no puede subirse a un escenario sin abrazar a bueno pues a, a miembros eh, de, del grupo ¿no? que, que le acompaña habitualmente en esas eh, giras, es lo que viene a decir esa noticia que tiene que ver con Pablo Alborán y es que el cantante Pablo Alborán eh, presenta en más eh, de uno esa gira de su nuevo disco Terral eso es lo que sucedía Hace escasos días me pierdo sola pensando en tu piel, qué curiosa la vida. Y es que más de uno tiene que ver con San Sebastián, el próximo 15 de mayo nos cuenta que ese nuevo trabajo dice me reconozco a mí mismo. Ya que he podido crear con quien he querido en el estudio sin presión. Además comenta que su secreto está en cuidarse, ir al gimnasio y no dejar de pegarme de vez en cuando una fiesta con los amigos Por otro lado, muestra también esa admiración por otros compañeros suyos De profesión como Serrat o Sabina Y canta también ese tema Recuérdame Eso sucedía hace unos días, ¿eh? Esa entrevista y esa fotografía que yo veo con los compañeros de... De un cero Bueno, pues ahí está Pablo Alborán, ¿eh? otras emisiones las amigas. También, por supuesto que sí, un saludo para todos ellos. Nosotros eh, vamos a continuar y nos vamos a hacer eco de esas efemérides porque nos han dejado sin eh, conocer o sin saber cómo está la suerte acerca de ese número premiado. Inmediatamente te informamos acerca de ello, pero ya sabes que hoy hemos eh, tenido eh, bueno pues eh, esa entrevista con el alcalde de Talavera a primera hora, cuando estaba eh, prevista para las once y media. No obstante, esas efemérides están muy presentes también y esos acontecimientos para continuar con este magazín y con esa normalidad que transcurre cada día en él hablamos del año, por ejemplo 1497, bueno pues eh, por eh, real cédula se declara libre de impuestos el comercio de las indias americanas en 1527 las eh, tropas hispano-germanas de Carlos I al mando del buque de Borbón saquean Roma en 1576 Enrique III promulga el edicto concretamente por el que se proclama la libertad de religión en toda Francia salvo en París o donde resida la corte en 1622 esa guerra de los 30 años con esa victoria del ejército hispano-austriaco y en 1703 el rey de Portugal Pedro II se declara opuesto a la causa de Felipe de Anjou en 1707 vemos que el rey de Portugal eh, también concretamente está muy presente pero se crea el cuerpo de los reales guardias Eh, a la para el servicio y guardia de la familia real española. Seguimos avanzando y allá en 1833 el estadounidense John Dire fabrica la primera chapa de acero. En 1840 Inglaterra efectúa la primera emisión de sellos de... Correos del Mundo en 1889 termina la construcción de esa torre, la Torre Eiffel en París en 1937 en París, sí, en 1937 en la Guerra Civil Española eh, se lucha en el centro de Barcelona entre comunistas y anarquistas. En 1972 la Red Española de Suministro Eléctrico incorpora la central nuclear de Vandellós. Eso ocurre en el año 1972 y en 1994 tiene lugar esa inauguración del Eurotúnel por parte de la reina Isabel II del Reino Unido y el presidente francés François Mitterrand. Es lo que ocurría ese año anterior. Concretamente en 1994, ese 6 de mayo de 1994. En apenas 12 minutos estamos ya con todo el deporte nacional, juan Juanma Sepúlveda y también todo el deporte local en estas ondas. Vamos a quedarnos con unos consejos, hablamos de la suerte, vamos a echar un vistazo al tiempo que tenemos en Talavera de la Reina y esas cositas para cerrar esta hora de magazín hoy miércoles.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 Yo estaba acostumbrada a que me trataran como tonta. Un trozo invisible de este mundo. Juan Diego Botó y Astrid Jones presentan con ironía, humor y drama una obra basada en experiencias y personas reales, donde dos temas se rozan y confunden, el exilio y la inmigración. Premios Max 2014 al Mejor Actor, Mejor Autor Revelación, Mejor Espectáculo Teatral y Mejor Iluminación. Un trozo invisible de este mundo. Sábado 9 de mayo a las 21 horas en el Teatro Palenque de Talavera layé pour Vamos a conocer cómo está la suerte con ese euroboleto. Ya sabes que ayer, el martes 5 de mayo, también tuvo lugar ese sorteo y pudiste llevarte un dinerito gracias a la OID. Ahí está el número premiado, el 82.684, 82684 de la serie número eh, 39, 0, 3, 82.684 de la serie número 39039, ayer martes 5 de mayo. Yo no sé si nuestra compañera Marina Muñoz tuvo la oportunidad de comprar ese boleto. Marina, ¿tuviste oportunidad de comprar el boleto ayer? Ayer no, fíjate. ¿Y eso? Pero ya he comprado el de hoy. ¿El de hoy sí? Sí. ¿Por qué te has decantado hoy? Por el 9. ¿El 9? Sí. Bueno, no está mal, veremos, a ver, hombre, la serie ayer fue la número 39, ah, o sea que igual hoy el número acaba en 9. A ver, a ver bueno. si tengo suerte. ¿Qué te ha parecido la entrevista, Jaime Ramos? Bueno, como siempre nos gustaría que se mojaran más, pero bueno, bien. Bueno, pero yo creo que hemos eh, eh, ido entiendo... directos, ¿no?, a, a los problemas que hay. Sí, sí, pero entiendo que como alcalde de una ciudad en la que el número de, aunque en este último año haya bajado el número de de parados. de parados, pero que en los tres años anteriores ha seguido subiendo, siguiendo la tendencia efectivamente del gobierno anterior, vale de los sí. últimos siete u años, correcto, eh, deberían mojarse más con la OI. Deberían solicitar de una vez por todos ese reconocimiento administrativo. Eh, yo creo que si estuviera también un poquito más en sus manos, eh, es bueno, pues estarían... Eh, de acuerdo en, en otorgar ese reconocimiento lo que pasa es que sí a lo mejor hablar más veces de ello ¿no? o con esas personas con las denunciar que que denunciar eh, que el monopolio está prohibido y ya está directamente no bueno pues eso es lo que hemos eh, sacado de esa entrevista eh, al candidato por parte del partido popular veremos qué es lo que sucede y mañana marina mañana viene a visitarnos eh, su máximo opositor Será el candidato del Partido Socialista Obrero Español al candidato candidato a la alcaldesa, uh -huh. Javier Corrochano, que ya fue alcalde de Talavera y que muchos recordarán. Eh, eso, bueno, pues mañana veremos si es favorable o no para él. Uh -huh. Perfecto, Marina. Pues eh, muchísimas gracias y mañana te, te esperamos en este magazine. A vosotros. Nosotros eh, nos quedamos eh, con algo de música también para recordarte que estaremos ahí a esa hora a partir de las 11 a través del 95.0 de la FM y también con todos los que estáis eh, sintonizando a través de Oí de Radio Nacional en Internet. ¿eh? Muchísimas suertes si compráis ese Euroboleto y bueno pues eh, para todos los que estáis al tanto de esta semana tan especial que venimos hablando de política pues también está muy bien escuchar lo que dicen esos Eh, bueno, pues eh, esas personas que optan a la Alcaldía de Talavera de la Reina para saber qué es lo que mm, reflejan sus eh, programas, qué es lo que van a decir a todos eh, los eh, ciudadanos de, de Talavera de la Reina para que opten por esa fuerza. Recordemos, UPyD ya estuvo con nosotros también. Eh, ganemos con Sonsol de Sarnau Nuestro amigo Eugenio Moreno Mañana le, le toca el turno al Partido Obrero Español hoy el Partido Popular con Jaime Ramos. ¿eh? Por lo tanto ahí estaremos, a partir de las 11 entre las 11 y las 12 esa entrevista que tenemos eh, programada, veremos a ver si es un poquito antes si es un poquito después, no obstante les aconsejo que no dejen de sintonizar ese 95.0 y por supuesto que sigan con nosotros a través de OID Radio Nacional Escuchamos a De Vicio escuchamos a Pablo Alborán y tenemos algo más de, de música en castellano, porque dice, lo que sobra de mí, ¿sabes quién? Fito y Fitipaldis. Con él, os dejo. Nosotros nos vamos, pero llega Juanma Sepúlveda con todo el deporte a partir de las 12, nada, en apenas eh, tres minutos. La... Saludos eh, de Raúl Gutiérrez y muchísimas eh, gracias eh, por haber eh, estado este ratito con nosotros. eh Ahí llega Fito y Fitipaldis, creo que va a sonar inmediatamente. Marina, yo no sé, ¿tú has tocado mi lista de éxito? A ver, dime sí o no con la cabeza. Sí, claro. Claro, por eso no no sale. Has dicho, yo voy a meter aquí a Dani Martina, que sí. así ¿Eh? está diciendo, efectivamente. He sido yo, Raúl, he sido yo. Bueno, pues por eso no me sale Fito y Fiti Paldis. Pero esperemos que ahora pueda ser. Ahora, en efecto. Gracias, hasta mañana.